Justicia platense ordenó cesar con la poda de árboles. La justicia contencioso administrativa emitió el tercer fallo en contra del plan de poda de arbolado público llevado a cabo por la comuna desde mayo reiteraron la orden de suspender de manera inmediata toda actividad de poda y tala sobre el arbolado público, a excepción de aquellos supuestos particulares que no admitan demora y se encuentren debidamente justificados por razones de seguridad pública. En esta nueva medida, la jueza resolvió rechazar el planteo de falta de legitimación activa opuesto por la municipalidad y hacer lugar al pedido de los ambientalistas para mantener la cautelar dictada el 7 de julio que el gobierno local había pedido levantar. Los judiciales decidieron un paro en reclamo de paritarias y aumento salarial. Desde la Asociación Judicial Bonaerense Departamental La Plata realizarán un paro de 24 horas mañana. La medida de fuerza que tomaron los trabajadores y trabajadoras judiciales fue anunciada en un comunicado oficial en el que llaman al paro y desconexión con acciones legales. Según el gremio, la decisión se toma en un contexto en el cual las y los judiciales ven seriamente afectado el poder adquisitivo de los salarios, producto de la grave escalada inflacionaria servicio que informa más cerca El Banco Provincia realiza un festejo por sus 200 años. El Festival 200 tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata y en su playón anexo el sábado 17 de septiembre. Además de música, contará con diversas actividades para toda la familia, como batallas de freestyle, el espacio gastronómico con food trucks y una muestra de microemprendimientos bonaerenses, entre otras propuestas. Los shows musicales estarán a cargo de María Becerra, Miranda, Estelares y los auténticos decadentes. Para ingresar al predio será necesario contar con la entrada digital con un QR que se podrá obtener de forma gratuita desde hoy, exclusivamente a través de cuenta de DNI. Cada usuario de la aplicación podrá obtener una entrada para sí mismo y otra para un acompañante. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 11 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.